Sí realmente este estamos trabajando bastante duro, realmente es así este yo quiero dejar eh, sentado que el centro de, eh, el centro de jubilados y Pensionados municipales de, de acá de lavarría eh, de esta ciudad eh tiene un total apoyo a la actividad gremial que viene desarrollando la comisión directiva de sindicato con respecto. abregar por mejoras salariales significativas que alejen de la línea de pobreza a todos los activos como pasivos municipales. Lo han destacado, Lidia, ustedes permanentemente, que es la única vez que se le ha dado una oportunidad. Exactamente, eso es lo que quiero destacar, pero principalmente, eh, los jubilados municipales, es la primera vez que hemos tenido eh, la oportunidad de... que alguien nos abriera las puertas para nosotros manifestarnos como cualquier hijo de vecino en cuanto a, nuestro, a nuestra problemática de salario eh, estamos en eso estamos muy agradecidos al, al gremio porque realmente desde esa desde ese momento que fue en el año 2000 2008, 2008 eh, realmente los jubilados salieron adelante y estamos presentes y estamos vivos O sea que esta situación de lo que estaban pasando los jubilados en cuanto a salario era desastrosa. Yo te puedo contar que antes del 2008 teníamos compañeros en actividad que percibían entre 100 y 130 pesos de básico, arrastrando esta situación a jubilados que estaban condenados a percibir beneficios previsionales mínimos, eh, por, por bajo de lo mínimo. Entonces, este, a partir de que a nosotros el gremio nos abrió las puertas, este, formamos el centro de jubilados este, como corresponde, porque así se lo exigía el estatuto sindical, empezamos a trabajar fuerte para ellos. Y ahí el jubilado empezó a decir, sí, acá estamos presentes. ¿Qué significó, la idea para ustedes poder haber participado de las paritarias, por ejemplo? Mira, eh, para nosotros... Eso es, eh, mira, lo que estás diciendo es una cosa muy importante. Es la primera vez que de tantos años eh, eh, eh, pudimos eh, poner, eh, o sea, sentar a un, a un compañero, a una compañera en la mesa de las paritarias. Eso fue hasta un asombro para los mismos, este para, la, para el mismo Ejecutivo, para las mismas personas que estaban este, por parte del... por parte del municipio eh llevando adelante las paritarias que se asombraron enormemente pero eso significa eh que tiene que ser así porque nosotros pese a, a a quien le pese estamos este somos municipales todavía porque a pesar de que somos jubilados, a mí la palabra pasivo no me gusta, a pesar de que somos jubilados de municipales Eh, nosotros estamos enganchados con los activos porque realmente nuestros aumentos vienen aparejados de acuerdo a lo que se le aumenten a ellos entonces ahí está la situación nosotros tenemos que seguir luchando y nuestra lucha es por la mejora salida yo lo único que te puedo decir es que cuando nosotros tomamos la, el centro de jubilados o por, eh, formamos la comisión del centro de jubilados empezamos a trabajar Este y nos encontramos con unas realidades que realmente nos tocó el alma. Realmente nos dolía el alma, como quien dice, porque teníamos teníamos compañeros que realmente daban pena de cómo estaban en la situación, que no tenían ni siquiera ni siquiera para comprarse un mínimo remedio, que es lo mínimo que necesitan. Yo quiero diferenciar dos cosas, Zamora, en este momento. nuestra lucha por los sueldos y que es, es real y es necesaria y y la otra es el asunto que tenemos con el IP. Son dos cosas muy distintas. Nuestra lucha va a estar en este momento la lucha por los salarios es indispensable. Y yo lo único que pido y pido un poco de razonamiento a quienes tengan que decidir esto, que realmente si son inteligentes Y tienen sentido común. Por favor, nadie puede creer que una persona pueda estar, eh, tanto activo como jubilado, pueda estar viviendo con 700 pesos, o 800 pesos, o 900 pesos, o 1.000 pesos. Eso es irrisorio, es insultante, es algo que no se puede concebir. Yo lo único que pido es que mmm, nosotros estamos recibiendo la cachetada todos los días en la realidad. A nosotros nos superó todo este esto este esta inflación y realmente eh, desde que empezamos a luchar con esto, nosotros tuvimos unas mejoras salariales bastante significativas. lo que pasa es que la realidad de la inflación nos fue comiendo nos fue comiendo nos fue comiendo tanto al activo como al pasivo y esto lo tienen que ver. yo creo que en estos momentos tiene que haber. una coherencia en esto, un, vuelvo a repetir, un sentido común, una este, una sensibilidad, Lidia. porque el, realmente el empleado municipal se merece ese ese reconocimiento, porque yo lo considero al empleado municipal como el motor del municipio, el motor que lleva adelante el municipio, mm. el ejecutor de las ideas es el intendente, pero quien marcha, quien hace marchar el municipio es el, es el el empleado, que se pone la camiseta todos los días del municipio. ¿Lidia? Sí, querida. Eh, ¿Cómo le va, Agostina, la bueno, saluda? Buenas tardes, Agostina. Mencionó, oh. bien, mencionó el tema del IPS, y sabemos que también están bastante enojados con muchos trámites que están eh, parados, eh, que están trabados. Eh, ¿Cómo se va a ir trabajando para tratar de justamente destrabar esos trámites? mira nosotros seguimos... El, el IPS, lo único que te puedo decir en este momento, es una pared de concreto infranqueable en cuanto a todos los reclamos que podamos hacer. Eh, realmente el, el IPS está pasando momentos malos, porque nos han dicho que está mal el IPS, y esa es la gran situación. Y acá no hay nadie que destrabe esa situación, nadie. Nosotros seguimos insistiendo ante esto, pero realmente... Eh, Yo me atrevería que el único que puede destrabar o hacer destrabar esta situación de que los reclamos nuestros eh, que están pendientes ya hace años, como ya va a ser un año, por ejemplo, el último aumento del 17%, que nos deben una parte y nos deben toda la cuestión del, de la antigüedad. Y ya va a ser un año y todavía no lo hemos recibido. Y este aumento del 26%, indudablemente, lo vamos a cobrar, lo vamos a cobrar, pero también con la demora... inclusive hasta un poco más de lo previsto. Si lo teníamos que cobrar en los 60, lo vamos a tener que cobrar en los 90 o, o 100 días si te descuida. El IPS en este momento es el gran problema que no, no no tenemos respuesta alguna. Y lo que te iba a decir era que el único que en este momento a lo mejor puede trabar algo, y me atrevo a decir que es el único, es el señor IPC. porque realmente este nos encontramos con una pared infranqueable con el IPS y mientras el IPS no se acomode y nosotros vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir sufriendo. No hay persona, no hay persona por más buena voluntad que haya que pueda desbaratar esto del IPS mientras está como está. Nosotros sabemos, nosotros sabemos de que han cambiado autoridades. Nos han cambiado sí. el presidente, han cambiado sí, sí. muchas cabezas. pero todos estos cambios nos están haciendo sufrir muchísimo. Nos están haciendo sufrir muchísimo. ¿Ustedes creen que le mintieron del IPS cuando se reunía, cuando recién se formó el centro y que estaban aquí, bueno, venían a, a, al sindicato y ustedes estaban muy entusiasmados en ese momento? ¿Qué pasó, líder? No, no nos mentían. Lo que pasa de que el IPS está en cuanto a dinero malísimamente mal. Ahora, yo lo que digo que posiblemente Lo que yo, a mí me enoja mucho con el ips es la no respuesta a las cosas no a la, a la a, a, vamos a decir a decir bueno no este le, les tenemos que pagar, no nos dicen ni que les tenemos que pagar ni que los, no les tenemos que pagar, no nos contestan nada nada ni afirmativo ni negativo eso es este la, la el, el enojo nuestro la indiferencia que tienen hacia nosotros. No solamente con la orilla. Sabemos que muchos municipios están padeciendo esta situación. Esa indiferencia es la que nos mata a nosotros. Es decir, no nos importa. Es como decir, no nos importa. A mí lo que me enoja también es cuando, eh, a, nivel, a nivel local también, eh, el asunto cuando está esta indiferencia también y esta desidia con el empleado. Decir, y ustedes tienen que ganar esto, y ya, o se acabó, es esto. Y no puede ser, y no no hay una discusión o una una apertura realmente, con, eh, porque las paritarias, convengamos, chamorro, que las paritarias estas fueron un, un fiasco, porque es la verdad. Yo lo que invito, por favor, a ambas partes a sentarse nuevamente y poder discutir seriamente, pero que no sea un monólogo. Que alguien que que, que que haya en la mesa gente que pueda discutir y que pueda consensuar este el, el, el salario municipal yo vuelvo a repetir no puede ser y no puede ser y lo vuelvo a repetir no puede ganar eh, un salario como está ganando el empleado municipal es una vergüenza yo te digo. Que si tuviera cabeza de esto, a mí me daría vergüenza decir que en mi municipio hay gente que esté ganando 700, 800 pesos. A mí me daría vergüenza en un municipio como este. ¿Qué querés que te diga? Porque es un municipio que puede afrontar esa situación. Yo te juro por Dios que yo ese Berri le acepto y lo, lo aplaudo por todas las cosas que está haciendo en Nalavarrías. hay una cultura excelente, hay un deporte destacado, hay actividades hermosas, está la ciudad muy bien, está con el asfalto, invierte bien el dinero, administra bien el dinero, pero esto es como decir, tengo un padre millonario y estoy muerta de hambre. Eso es lo único que A mí eso es lo que me enoja. No puedo no puedo concebir esa indiferencia. No lo puedo concebir. Más allá de los enojos que pueda haber con el gremio de demás. Tiene que haber un poco de grandeza, un poco de altura en esta situación. No puede ser que la gente esté padeciendo lo que está padeciendo, que está cobrando y a los tres días está volviendo a, a, a pedir dinero. No tiene derecho ni siquiera a decir, puedo llevar un, un plato digno de, de, de comida de mi casa. Yo invito a que venga conmigo al supermercado. Bueno, no, no lo tengo que invitar, porque él lo sabe, lo sabe. A ver cómo cómo se puede manejar una gente con mil pesos en, en el bolsillo para criar a, a una familia dignamente o no tenemos o no tienen ese derecho a tener esa dignidad no tiene derecho el empleado municipal a tener esa dignidad de decir bueno este le puedo comprar los libros, le puedo comprar las zapatillas y no decir tengo que ir a buscar las zapatillas a acción social o al consejo escolar. no te parece que eso para un padre es vergonzoso y es doloroso. seguro Eh es muy seguro. doloroso esto por eso, eso es lo que me enoja a mí yo más allá de las de las discusiones que pueda haber personales o demás yo eh voy al fondo de la cuestión la, el fondo de la cuestión es lo que hay que solucionar y es y hay que solucionar el sueldo y está el municipio en condiciones de esto arreglarlo y la persona que lo tiene que decidir bueno le pido un poco de grandeza. Le pido un poco de corazón y un poco de sentido común.